fuerte que no para de gritar la otra oreja latinoamericana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 que no solo el puma mata por placer Donde empieza, empieza mi canción, empieza el día sobre, sobre el mar, sobre, el mar, sobre, sobre la tierra, sobre ti Si y el de, de mis disparos te hace fría Crece mucho, crece siempre, crece en mí Donde empieza mi canción, donde despunta el día feroz ¿Donde, donde se quema el horizonte y se abre el sol Donde, ¿Donde un pecho no se abrió, donde, ¿donde nadie un esperó Donde el pasado encó su huella y que marcó Donde murieron las primeras alegrías Donde se arcaron los recuerdos infantiles Donde se auró la voz y la familia yo donde naciste tú donde también nací yo donde nací yo en el amor Desés de la vida i a la vida una ve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 Se mas terminó y no fuimos invitados vieja plaza lo que nos costó sangre nueva sobre el empedrado Cazanola buscando verdad hombres ciegos rompiendoแกandados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 Tanto grito que estaba callado cómo van a hacer para callar tanto corazón que anda cantando cómo van a hacer para matar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 Na bene de los barrios de la Bruna X mal vol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 Pueblo y memoria Con oh, no un me duele de reuma Llegan hasta los hipermercados A reclamar la comida Los jubilados Iban al corte con padres firmes Frente a la gendarmería Y en las ollas populares Brama la vida Para mi pueblo argentino salud La libertad del tramo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantaba yo en paz hacia soy la violencia ellos armados saln de paz yo en paz hacia soy la violencia ellos cerrados saln de paz yo enchar y soy la violencia ellos armados la violencia y ellos armados, ¿Estás escuchando por la otra oreja?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 la jirafa es una vaca larga. Tipo, sí, la otra deja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 Tienes el culo, forra y toda la rata. A los papitos de corbata, se lo come con limón esta gata. Tengo el cumbio tengo calentura, y perreo hasta en medio la basura. Somos caletas, más que los pascos, somos machuros, peleamos sin guanato. Saca la tela, ve con pautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuelas. Deja que te entre el mmm, mm. Graba con el fom, fom, fom. Dale con el reggaetón. Los de siempre quieren plata. Plata, plata, plata, plata. Plata, plata, plata. Plata, plata, Como chicle la plata una la estira. Es una tortura como dijo Shakira. <tose> Yo continué. celular tiene más poder que Donald Trump De KTB a Nueva York Toda la gente quiere darle aplau Aunque no quedemos cojo Aunque nos arranque los ojos Le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo Vas y mandarte mensaje de nuevo Pa' que entienda Oye, plata tanta del cielo, Guaynavici, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo, de pendejo ya no nos queda ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 65 5 y moserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quieren bate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos hace que el mundo lo escuche. Segue pa' fuera todas las piezas del estuche. A quien quién bajó de la hora ahora con los mapuches. Quieren plata, los mismos jóvenes de siempre, no estén ahí con la gente, toda plata, plata, que Nos tocamos los sostenes, levantamos los pañuelos, verde como la marihuana, eso que vende la anciana, que no le alcanza la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina, pero como si la fuma toda América Latina.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 De queda. Cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años La constitución y los perdonas Con puño y a frente al aparato Y a todo el estado, cacerolazo Escucha vecina, aumenta a la vecina Y a la barra y cada de gasolina Contaba con y a frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo Cacerolazo, Do okay. El pueblo es rebelde, sacamos la joya Y nos mata a los asesinos Cacerolazo, Cacerolazo Cacerolazo, Cacerolazo Cacerolazo, Cacerolazo Cacerolazo, Cacerolazo Cacerolazo, Cacerolazo lo que viene es alienígena Lo que viene es Ah, sí, No lo quitaron tantos Como usted dice, lo más importante es la cabeza arriba. La, la cabeza arriba. No hay cabeza fría y cabeza la vida. Muy, muy, muy fría. No hay cabeza fría y cabeza en la Muy no fría y que Muy grave. Que no te privilegien. Que no hay niños les voltas, les voltas, les voltas, les voltas, les voltas, les voltas,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 Daniel de ya No, pará, pará. Bernie, eh, desde aquí, desde Mar del Plata, Norma Moyo, Fernando López, Carlos Prada... Carlos Prado... Eh, bueno, hay muchos oyentes... Eh, bueno, está bien. Eh, viva Chile mierda, dice eh, Pachi Gorricho, ¿Sí? pero... Sí, pero este... Um, Eh, Río me dijo que basta de mensajes y aquí obedecen los chicos. No, no quiero nada. No, no quiere nada, pero te vas a ir a comer ahora, ¿no? Sí, te sues. Perfecto, ¿y qué vas a comer hoy? El asado. Asado, perfecto, pero esta hora no, lo hacemos mañana o pasado, ¿te parece? ¿Por qué? ¿Y por a esta noche, a esta hora no está bueno el asado?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 la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, oh, llevará. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia disparada Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí, Aquí se, se queda la clara La, la extrañable transparencia de, de tu querida presencia Comandante, lleva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 Comandante oh, Llevará Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza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 Adelante Como junto a ti seguimos Y te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La de transparencia De tu querida presencia dante che veva La Otra Oreja